con más de 10 dígitos, eh, más de 10 puntos, 22 para Byron Johnson, 19 y 13 rebotes para Darren Phillips eh, en el equipo dirigido por Sebastián Esbetliza, que ganó de visitante un partido importante frente a Argentino de Junín en un reducto en donde no han podido ganar mucho, por eso vamos a hablar con Juan Pablo Cantero para hablar de la actualidad de Sionista y para charlar un rato de este partido que ayer su equipo ganó en el Fortín de las Morochas. Juan Pablo, ¿cómo te va? Mati Traversas hoy, buen día. Matías, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, vos, todo bien? Bien, bien, bien acá, descansando un poco ¿En, ¿Pero en tu casa o siguen de viaje? No, no, no. ya volvimos, ah, ya volvimos bien. anoche, y, sí, sí, ya en casa, tranquilo, disfrutando de la familia Bueno, ¿cómo anda la familia? ¿Bien? Muy bien, muy bien, gracias a Dios, formando la familia de a poquito Y se va, día a día se va aprendiendo eso Sí, sí, totalmente Totalmente. Pero es, es todo muy, muy muy lindo la vida de padre. Bueno, Juan Piz, lindo partido el de ayer. Veía a través del, eh, de la página de internet de la Liga el, el cierre y, alguno, y algunos pasajes en donde Argentino por momentos parecía que se llevaba el juego y tuvieron una muy buena reacción a partir de la mitad del tercer cuarto. Sí, sí sabíamos que primero Argentino en su cancha es muy duro. Eh, creo, si no me equivoco, la segunda vez que pierde el año. Se hace muy fuerte... Eh, los jugadores se agrandan mucho, la gente mucha presión hace y, y bueno, nosotros veníamos de sacarnos un poco la espina de ganar de visitante, más allá que era contra ciclista que por ahí es el equipo más débil del torneo, pero, eh, sin duda que nosotros para nosotros era fundamental eh, ya que estamos en una posición que nunca pensábamos estar y... Y bueno, ir argentino ya un poco mentalizado, que podíamos hacer un buen partido y, y por lo menos llegar al cierre para palo y creo que nada, se dio eh, un partido nada, súper planificado y, y donde se, las cosas salieron prácticamente todas, ¿no? A ver, sin Román González en el partido de ayer, que estuvo también ausente en el juego contra ciclista, ¿qué habían planificado, qué salió y qué crees que fue importante o determinante para a la postre tener la la chance de ganar el partido, y es correcto, es el segundo partido que pierde en, en su casa argentino, y si tomamos referencia desde que ascendió, no deben ser más de 8, 10 partidos que ha perdido Argentino de local, una una una fortaleza jugando allí en Junín, eh, muy, muy pero muy buena tiene el, el equipo que ahora dirige Rearte, pero volviendo a la pregunta, ¿qué le salió redondito como para poder ganar el partido? ...creo que a partir de... ...bueno, hicimos un gran primer cuarto... ...el segundo por ahí cometimos un par de errores... ...que ellos nada, aprovecharon para correr... Eh. ...pero después en segundo tiempo... ...creo que la defensa fue fundamental... ...sabíamos que, que había que pararlo a Balbi... ...a Funes y a Cancelosi... ...que son los jugadores más determinantes... ...que tienen ellos... Por ahí Funes hizo muchos puntos... ...pero también tomó mucho lanzamiento... ...y eso generó también de que... ...nosotros empecemos a agarrar rebote... Eh y bueno, eso a partir de la defensa mantuvimos la tranquilidad en ataque eh, empezamos a jugar bien el pick and roll, la pasamos a la pelota y y bueno, generamos mucho espacio para los grandes que que cre creo que hicieron un gran partido con eh, con Roger ¿no? que, que en los últimos minutos se puso el equipo al hombro y anotó creo que ocho puntos en los últimos dos minutos y medio Sirve tener un jugador así por momentos, ¿no? Tan determinante, con tantos puntos en la mano y con la determinación también de querer hacerlo. De entender que es su momento y que puede ayudar al equipo. ¿Es este estilo de jugador, Scott? Sí, no, no. Hay que llevarlo, ¿no? Eh, por momentos, nada, en dos minutos te puede hacer diez puntos, eh, pero también arrastra mucho, ¿no? Él Es un jugador súper ofensivo. Uh -huh. eh, que prácticamente cuando juega el uno contra uno toma el lanzamiento. Entonces, bueno, está en el técnico y de mi parte también, que, que soy el dentro de la cancha, ir manejando los tiempos de él, ¿no? Sabemos que en los últimos minutos agranda, que le da la pelota y, y toma muchas decisiones. Eh, y bueno, creo que lo ha hecho desde que llegó, lo ha hecho muy bien y, y ha tomado generalmente buenas decisiones, ¿no? A ver, Juan Pablo, ¿en cuánto tiene que ver el el, el nivel colectivo de sionista hoy, teniendo en cuenta la cantidad de extranjeros que pasaron y además que han mutado en distintos puestos. El único que permanece desde la formación inicial, desde que comenzaron la pretemporada, es Phillips, eh, perdón, sí. Phillips, Darren, sí, sí, sí. que está teniendo sí. muy buenos resultados. Después pasaron distintos tipos de jugadores, porque además ninguno de ellos tal vez con características similares. No sé, tomo referencia a Araujo, eh, eh, tomo referencia a, a, al jugador de Agoberto Peña, ahora con eh, The Rogers, eh, bueno, el, no recuerdo el otro que estuvo, que se enojó con la gente, que se insultó, que estuvo muy poquito tiempo. ¿Hall era? Hall, sí, sí, Mike Hall. Que si bien... Eh, podía tener similitudes, tal vez hoy, con la de Byron Johnson, pero nada que ver con la con, con las características de juego de Araujo. ¿En cuánto tiene que ver en el andamiaje del equipo, además teniendo en cuenta las lesiones que ustedes han tenido, eh, el tema de cambio de extranjero? Hasta que encontrás los que son los ideales, en definitiva. Eh, la verdad es que ha sido un, para nosotros un año muy difícil, porque no encontramos nunca la química de equipo. Yo pienso que Hall, Araujo y eh cómo se llama Byron Johnson son totalmente diferentes eh, por ahí el que obviamente el que iba a sabíamos que iba a encontrar un poco más rápido el juego era Byron y sin lugar a duda ahora ya lo está haciendo y lo que está haciendo que hasta ahora no lo teníamos es eh, tener esa química con Philip eh, y también sufrió muchas lesiones, viste cambiar el pineto tubular porque ...siempre faltaba alguno... ...inclusive estos últimos partidos... ...también faltó el Chuzo, eh ...hasta hoy creo que el, último, el único partido... ...que pudimos... Eh, ...no, ni siquiera contra Atenas te iba a decir... ...pero Zayliti estaba afuera... Claro. ...eso para mí interrumpe un montón... ...la forma de entrenar... ...la forma de planificar los juegos... ...porque va llegando un extranjero... ...y y se lo busca, ¿no? ...que genere algo... Eh. ...y por ahí cuando, cuando no obtener resultado... No, se entremezcla todo, las prioridades dentro del equipo se van cambiando y, y bueno, creo y espero no eh, que ya este equipo sea el que, que termine el torneo porque no va a venir muy bien y creo que, que ya nos sentimos muy cómodos. ¿Y podrían dar pelea pensando en, en, en lo que empieza a tener como más... más, más... Más interés dentro de la competencia. Tal vez en esta temporada, atípico porque se juega la fase regular un poquito más larga. A ver, tampoco hay que está jugando 50 partidos más. Creo que son 6 u 8 partidos más de fase regular. Pero, eh, teniendo en cuenta no, no, que hay chances para meterse y mezclarse a pelear en el uno contra uno en playoffs, ¿cómo ves al equipo a, a futuro? Y que para eso todavía falta, naturalmente. Sí, falta. Eh, creo que faltan, si no 20, 18 partidos todavía. Eh tenemos muchísimos de local eh, creo que un 60, 70% de local eh, hoy por hoy no podemos planificar el futuro ya nos pusimos como objetivo el próximo partido ni pensamos en playoffs todavía eh, y un gran objetivo a largo plazo sería seguir con este equipo llegar a lo mejor posible al playoff y bueno, después depende de la posición que estemos eh pelearla no eh, la verdad que ha sido un año muy largo eh, mentalmente por el hecho de, de no de nunca obtener este juego en equipo que, que tanto habíamos planificado y y bueno ya obteniendo victoria de visitante próximo partido local el viernes contra Comodoro eh, que nuestro próximo objetivo ya ganando ese partido nos pondría un poquito mejor en la tabla ya mezclándonos un poquito ahí Eh, con otro con otros equipos y y bueno vamos es complicada la pregunta porque vamos planificando partido a partido no, y lo podemos dejar más adelante no porque cómo que, que además lo entiendo como algo lógico Juan Pablo eh, y, y lo pienso a ver no es por porque se lo preguntábamos a a a, Esberliz, a tu entrenador hace un tiempo No para encontrar justificativos, pero en definitiva la realidad de los equipos tienen que ver, y, y que se contemple mucho en el análisis, la disponibilidad del personal. Y lamentablemente Sionista ha tenido un montón de lesiones, reitero, no es por buscar excusas, pero sí, tal vez, no, no, entre no, no. en la realidad Parada. del equipo. Sí, sí, sí. Eh, como yo te digo uno siempre busca la química de equipo eh, por ahí se logra rápido por ahí se logra mirar ¿Pero el torneo porque y, porque si no y si sí. yo no menciono y no y, y no converso contigo el tema de los cambios de extranjero y la cantidad de lesionados que tuvieron hablo de un equipo que nunca lo fue claro no no no entiendo sí, lo, no. lo que lo, no. lo que te quiero preguntar yo creo y, que el quin... mira inclusive el quinteto titular no jugó ni diez partidos juntos entonces eh, bueno ahora jugamos dos partidos y nos sentimos muy bien Eh, los chicos de atrás respondían bárbaro y bueno, entonces eso pienso que es el principio de un camino que nosotros viste queremos andar y y bueno, ojalá que sea el cambio viste que estamos buscando para para empezar a subir a la tabla y bueno, después meternos en la pelea del playoff. ¿no? Y conociendo el grupo, ¿crees? Y, y además vos tenés mucha experiencia en esta historia, has estado en distintos grupos, has, has estado en grupos de selección argentina muy importante conociendo el grupo, la, la materia prima, el material humano que hay hoy en Sionista... Eh, ¿se puede de una buena vez por todas a arrancar y empezar a cumplir con esos objetivos que se habían puesto a principio de temporada con un, un buen plantel en cuanto a nombres? Sí, no, no sin lugar a duda nada primero estamos cruzando los dedos para que no pase más nada y, y sabemos después de haber ganado el contra argentino y estar en el vestuario ahí y lo primero que dijimos es que nada, que nos tenemos que agrandar un poco eh, porque la confianza no es no es la extrema que tendría que tener un equipo eh, y nada eso principal no eh, agrandarse un poco empezar a creer que somos un mejor equipo todavía y bueno si no le da duda los resultados también ayudan muchísimo no me gustaría preguntarte por el cierre del partido frente a Atenas de Córdoba que ya ha pasado tiempo pero qué qué, qué reflexión te merece porque participaste en ese en el cierre en el que San Pietro determina que el tiro no no, no fue válido No, eh, la primera vez me lo preguntan eh, yo Soy un tengo una amistad con el Tuco y, y por ahí no quise dar ninguna opinión ni nada es una determinación que tomó él eh, obviamente para mí errónea no porque porque se, a ver eh, sabíamos que que para tomar esa decisión eh, una liga tiene que televisar todos los partidos Eh, después por reglamento sale otra determinación de la asociación de clubes eh, la verdad que todo demasiado mezclado no se sabe bien eh, si está bien la decisión si está mal la decisión eh, obviamente al, a a nosotros sentimos perjudicados eh, nada lo tomé como super negativo eh, pero bueno ya está ya está creo que lo olvidamos eh, ya pasó Eh, tuvo lo bueno necesario San Pietro para, para tomar esa decisión eh, que al fin de cuentas era la realidad no que el doble no había valido eh, pero bueno bueno ya está ya está creo que la calentura ya pasó y y bueno eh, hoy por hoy es respetable la determinación que tomó ¿no? sí tal vez lo que lo lo que vuelve a, a fallar en en estos eslabones es la parte comunicacional porque ...no está bien, reglamentariamente no se puede... ...está establecido de esa manera... ...el problema es que no está comunicado... ...qué es lo que pasó, qué es lo que va a pasar... ...cuándo se debe aplicar, cuándo no... ...y me parece que ante ¿Sale? una situación crítica... ...como esta es una muy buena posibilidad... ...de aclarar qué es esto que vos no tenés claro, claro, claro, claro... ...y esto es una aclaración... ...que debe partir... ...a raíz de un error... ...y además asumirlo como un error... ...y capitalizarlo... ...porque la comunicación parte... ...generalmente... La buena comunicación puede nacer a partir de un error, como en cualquier otro orden de la vida. Y esto, con un comunicado de prensa, como en su momento lo hizo Ocionista, explicando que iba a reclamar el partido para que se le envió una nota diciendo que quieren conocer cuáles son los aspectos reglamentarios para saber qué paso seguir, es lo que estuvo ausente. Entonces se genera un... Todos comentamos a partir de lo que creemos que está bien. Pero Matías, mirá, eh, yo después de consultar... Creo que ya había un antecedente Del Colo Esteve Tomando una determinación igual Sí, eh, pero en torneo en Super Peñalolo, 8 En Super 8 Claro, pero en Super 8 eh, se televisa todo Bueno, pero a partir de eso se dijo que Si iba a ser televisado todo Se podía tomar la decisión Entonces, eso es lo que genera impotencia Al no estar claro y por ahí... eh, La decisión Que los jugadores no tenemos claro Que los técnicos tienen claro Que puede tomar esa decisión o no Eh, lo mismo de dirigente es toda una confusión que, a ver, no solo sí, pero pasa sabe, pero es una confusión, Juan Pablo que, que se arregla comunicando, y si vos to hoy todavía no comunicaste nada Yo no quiero saber si Eduardo Bellón y el comité eh, técnico de, de técnica de la Asociación de Clubes eh, lo, lo, lo, lo corre a San Pietro por cinco partidos. No me, San Pietro va a seguir siendo el muy buen árbitro de los mejores de la Argentina. No, pero es. si no estamos hablando de lo que. A error, yo lo que quiero saber. Es, ¿Cuál es el aspecto reglamentario? ¿Para qué? Para que aquel que paga su butaca, para que aquel que interviene en el espectáculo, ustedes como jugadores o en tu caso, tengan claro cuál es la situación porque esto se puede dar nuevamente. ¿Sabe? y también otra cosa. Termina el partido y nosotros enteramos porque una llamada telefónica a Bellón estaba mal tomada la determinación. Entonces eso genera más impotencia y ya pasó cuando pasó creo que 10 días y todavía no se sabe eh, si se puede tomar esa determinación, si no, a ver, si un árbitro recurre recurre a una a la televisación local eh qué pasa. ...todavía no está bien claro... ...y me parece no, que va el que... ...hasta que no se televisen todos los partidos... ...exactamente... Eh... De ...tiene que ver con eso... ...y si te se televisan o no las series que se están disputando... ...por ejemplo... ...una serie de final de Liga Nacional... ...se televisa íntegramente... ...y vos sabés que tenés el recurso para ser justo... ...si tenés que utilizarlo en el próximo partido... ...¿cuál es el problema? ...yo decía lo que puede llegar a ser justo hoy... ...es injusto mañana... ...porque si mañana hay una definición en un partido... ...que no se televisó... ...donde se puede recorrer la repetición dos o tres veces así eso es injusto también porque querés justicia en el caso de que se haya presentado la duda, y no la podés aplicar porque técnicamente no tenés los recursos entonces a partir de allí es donde la reglamentación sí dicta que tiene que estar la serie íntegramente transmitida, ahora sí a partir del último mundial, y esto quedó establecido reglamentariamente por FIFA, los árbitros tienen la potestad de ver la imagen y corregir un fallo en el caso de que hayan determinado algo erróneo en el caso de la Liga Argentina, al no tener, como decías vos la televisación íntegramente de todos los partidos no es un recurso que se puede utilizar salvo que la serie se transmita completa, entonces, ah, me parece sí. que acá, si todo parte de una buena comunicación y tiene que ser necesariamente institucional eh, podemos estar Pero hablando del de mismo tiene idioma que ser, hasta que eso tiene no ocurra ya, ya tiene bueno, que ser bueno, seguro, por eso te pregunto a vos eh, ¿qué es lo que te quedó ¿Qué es lo que te contaron los dirigentes? ¿Cómo viviste vos la situación? Porque fue algo anormal. Se había aplicado en otros momentos, en otras circunstancias, pero nunca en el medio de, un, de una definición de partido en una fase regular. Eh, que es, convengamos, tampoco... por sí, a ver, eh, la impotencia que... A ver, vos me, me, me reflota este tema y, y me da calentura, ¿no? Haber perdido de esa manera por un fallo arbitral manejado por la televisión, ¿no? Eh, pero más impotencia me da... Que después se televisaron un par de partidos más y todavía no está reglamentado no y si pasaba el siguiente partido televisado que sucedía prácticamente lo mismo qué iba a pasar todavía no se sabe ese eso es la impotencia que y una determinación que se puede tomar ya es, a ver se juntan todos los lo dirigentes y la toman y hasta el próximo torneo que que se verá que se hace no pero hoy por hoy estaría bueno saber Sí. sí, o al menos qué es lo que dice el reglamento Hoy, con lo, con el que se está jugando no, El reglamento hoy. dice que no se puede Que no se puede tomar con la televisación eh, Y más en la Liga Nacional Que no se televisan todos No se puede Pero bueno, eh, a ver eh, Injusto para nosotros Justo para Atenas Porque fue fuera de tiempo Respetable la la, la decisión que, que tomó San Pietro Porque la verdad Tuvo lo bueno necesario para para mirar el monitor y tomar esa decisión sí. eh, pero bueno todo queda una nebulosa y todavía no se sabe qué va a pasar no, o... San Pietro inclusive eh... en ese momento hasta sabiendo que que que tal vez sí. eh, iba a tener alguna consecuencia negativa y que seguramente en algún momento eh, ojalá que no ocurra porque si fue un error, tal vez pero tampoco se le puede caer a él no, eh, no está mal a ver, si se toma la terminación, suspenderlo está mal porque fue una decisión que no está bien estipulada de reglamento, uh -huh. no se sabe si sabe eh, la asociación de clubes, creo que ya to tendría toda una determinación, y a partir de, de marcar un antecedente, ¿no? que eso sería lo más lógico. Seguramente. Juan Pablo, a seguir disfrutando en familia, a seguir descansando, eh, gracias por estos minutos de diálogo, en definitiva, me parece que lo, lo, lo mejor es... Eh, de este tipo de charlas y también me pongo en el lugar del que está escuchando tal vez estos temas que surgen no con la intencionalidad de que vos me dejes el título pues yo te lo pregunto para ver cómo viviste vos no, la no. eh, y, y que parten a partir y, y que nacen a partir de un diálogo totalmente espontáneo y natural está está bueno y este lugar es para para que charlemos fundamentalmente de esta manera y ya hace mucho tiempo que estamos aquí y, y saben ustedes que pueden Eh, charlar con nosotros y utilizar este medio y este vehículo de comunicación eh, para, para que la Liga Nacional, para que el ambiente del básquetbol eh, escuche la, la, las voces de cada uno de ustedes. Bueno Mati, un gran abrazo, eh, eso de lo que vos hablabas de espontáneo, sin lugar a duda que, a ver, si uno puede expresar lo que siente, yo lo siento así y me parece que que decir otras cosas sería una falsedad, así que bueno, te agradezco, te agradezco por, por la pregunta y por las ganas de, de escucharme. ¿no? Te mando un abrazo grande, saludos a tu familia claro. y, a, y a tus compañeros. Dale, gracias Martín, un abrazo. Que andes bien. Juan Pablo Cantero es el capitán de Sionista de Paraná, es eh, uno de los jugadores más representativos de desde de la provincia de Entre Ríos en la actualidad junto con Pablo Quinteros y hoy está jugando en eh, el equipo más importante en el ámbito de la Liga Nacional que...